y 33 en este momento, recién escuchábamos a Sabela, a nuestro profesor también, porque también es un profesor, no solamente es un entrenador, fue un entrenador, sino que también fue un profesor, y ahora vamos a escuchar un ratito a Daniel Petrucci, a otro profe más local, este, más de acá, de nuestros, en nuestros lares, estás por ahí Daniel, Mauro te saluda. Sí, Mauro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y los chicos ahí. Bueno, muchas gracias. Daniel, bueno, con ganas de escucharte, vamos a poner la pelota bajo la suela. Te hemos visto con la pelota bajo la suela y ahora te escuchamos con la pelota bajo la suela. <risa> Bien. Bueno, vos sabés, Mauro, que estaba eh, pensando en todo, todas las definiciones del fútbol argentino que que se han sucedido en estos últimos días, algo atípico, ¿no? teniendo en cuenta que ya estamos en comienzos del 21, uh -huh. y normalmente esto se da siempre sobre el final de, del año y no sobre el principio, y precisamente eh, por esa distinción y además por, lo, eh, digamos, por lo, la cantidad de equipos que terminaron este, Torneos y lograron sus, sus promociones, sus ascensos, su campeonato uh -huh. a primera división tenía la idea de tomar como referente el partido que ayer por la tarde se jugó en la final, en, en la final de segundo ascenso por el torneo de, de primera nacional que ascienden a primera división, ya en esta circunstancia había sucedido que Sarmiento de Junín uh -huh. había sido quien lograra su primer ascenso Este, también en una definición con otro de los que ayer eh, volvió a, a gastar su chance para poder ascender, que fue Estudiantes de Río Cuarto. Uh -huh. Bueno, precisamente Sarmiento lo dejó en el camino eh, en un principio, en la final inicial, en la primera de definición, y ayer por la tarde volvió a caer después de un desgastante eh, torneo para los eh, locales de, de Río Cuarto, eh, sí. con... El equipo de Platense, uh -huh. Platense de la el, Calamar. De Aires, el Calamar, el conocido Calamar que hacía tanto tiempo que, que no visitaba la primera edición y que también es otro de los equipos que hace mucho que viene bregando para poder ascender y bueno, se le dio en esta circunstancia este, en la definición del segundo ascenso. Podrían haber y utilizado esto... una camiseta un poco más particular porque si lo mirabas no parecía la camiseta de Platense. Sí, es cierto, respetaba el color blanco y la combinación, pero eh, uno está acostumbrado a la franja marrón atravesando el pecho, así que. Qué linda esa, que, la del loco de la, la libra. Y otros tantos, ¿no? Claro. Espina, Espontón, Baena, aquellos, aquellos jugadores que, que hicieron en algún momento brillar a, a Platense en primera edición y que hoy estaban ahí acompañando el ascenso, ¿no? Es Haciendo pasaban. fuerzas. Haciendo cosas por su equipo. Bueno, la cuestión es que ayer este se le cumplió a Platense, eh, Platense actualmente eh, lo conduce técnicamente Juan Manuel Job, el chocho Llop, un afamado jugador de Núñez de Rosario, en la época de Marcelo Viesa, en, esa, en ese tiempo, uh -huh. este, y que bueno, ahora eh, logró el ascenso. Con Platense, un Platense que también tiene en, entre su plantel incluido a, a un conocido nuestro, a Joaquín Coqui que no pudo, estar, no pudo estar en estos partidos, tín, sufrió un desgarro y se quedó afuera de estas finales, pero por lo menos este, sus compañeros le, le, le brindaron la posibilidad de, de, de ascender a primera división y, y Coqui es de primera junto con sus compañeros, por supuesto decía que ayer el partido, tomando como una referencia, el fútbol de la primera B nacional que evidentemente tiene una, una diferenciación con, con el, equipo, el fútbol de primera tendrá que empezar a Leonardo platense por supuesto, y también Sarmiento de Junín, uh -huh. pero este, dejaron un encuentro por lo menos emocionante, un partido que comenzó en los primeros minutos ya con un ganador que era Platense que convertía a través de, de Matías Tisera un interesante delantero que tiene el equipo de Platense, aunque no pertenece a, a su club, es el jugador de Kim de Rosario, que fue como refuerzo, digamos así, más conocido por nosotros, de llamar refuerzo de jugadores que llegan, claro. bueno este, y convirtió el primer gol apenas en el inicio del partido 4 o 5 minutos ya convirtió el primer gol y durante unos cuantos minutos, estudiante de Río Cuarto estuvo eh, tambaleando si se quiere no pudiendo, no pudiendo encontrar El rumbo, Platense se aprovechó de eso, aunque no lo suficiente, porque si hubiese convertido en alguna de las aproximaciones eh, que tuvo el equipo Calamar, quizá eh, otro hubiese sido el de ese final. Estudiantes del Cuarto no lo mataron ahí, entre paréntesis, esto de mataron, por supuesto. Claro. Este, y pudo continuar con vida, y quien está con vida todavía tiene para pelearla, y eso es lo que hizo Estudiantes. Sí, por supuesto. Con el correr, de, con el correr del partido, si vos lo pudiste observar, uh -huh. de a poco empezó a a tomar el predominio de la pelota, empezó a hacerse más punzante y a través de Ibrahim César, un delantero que también eh, me llamó la atención porque bastante bien se manejó eh, en este partido final, de, un jugador de 27 años que tampoco es de, de estudiante, sino que es prestado, digamos, de un equipo de, de, un equipo de allí, de, de la provincia de Córdoba. Eh, tiro federal de morteros un jugador que vino a préstamo a estudiantes y que mostró que tenía condiciones más que interesantes y también por supuesto hay que tener en cuenta que estos equipos eh, normalmente en la categoría logran tener algún resto económico como para reforzarse en estas instancias claro. de hecho eh, además de tener algunos jugadores interesantes como por ejemplo los arqueros, ambos arqueros tanto Brian, Olivera y como Jorge de Olivera, eh, Brian por estudiantes de R, y que, que fue reemplazante de Luis Ardente, el arquero que estuvo en San Martín de San Juan, que jugó en primera edición bastante tiempo, más conocido, uh -huh. eh, que que tuvo una destacada, actuación ayer el Brian Vellera, realmente cuando estudiantes estuvo mal, salvó varias situaciones importantes, y Jorge de Olivera que se convirtió en el héroe, si se quiere, de la jornada, ya que el veterano jugador ex Racing, ex, ex Nueva Chicago, un refuerzo contra Victoria, eh, de 38 años logró quedarse con el último penal que, que remató el, el equipo cordobés y de esa manera darle el triunfo por los penales. 4 a 2 fue la definición por penales a favor de Platense y entonces el equipo Canamar pudo desatar esa eh, alegría acumulada durante tanto tiempo y como decíamos, tanto exjugadores como los propios festejaban abrazados este ascenso que lo ponen nuevamente al equipo de Martínez Martínez es una localidad que está pegado a la General Paz pero del lado de la provincia claro. inclusive eh, si alguno ha pasado a lo mejor en, en colectivo por, por la General Paz se observa desde ahí la cancha de Platense que está ahí nomás al costado de la General Paz uh -huh. este, una cosa curiosa pero así es Y Plates entonces de esta manera vuelve por lo suyo, vuelve a, a, a tener este, la posibilidad de, de disputar con los más grandes del fútbol argentino este, los próximos campeonatos. Eh, como decíamos, también hubo definición en, en otras categorías del fútbol eh, argentino. Por ejemplo, en la B-Metro logró el ascenso al Mirón Terón de San Justo, del barrio de Atalaya, de San Justo, uh -huh. eh, el, el Aurinegro, y este, también con, logró el segundo ascenso Tristán Suárez. Esos dos equipos también lograron su ascenso en, en la B Metropolitana, eh, la primera B, la conocida primera B de nuestro fútbol, también en el Torneo Federal A, el equipo... Eh, mejor dicho, los equipos que participaban en el mismo torneo y la misma categoría que Ferro Caer o Oeste de, de General Pico, eh, bueno, lograron dos ascensos de equipos del interior, en este caso, eh, Güemes de Santiago del Estero salió campeón del primer ascenso y en el segundo ascenso Deportivo Maipú, un rival directo durante muchos torneos de, de Ferro de Pico, fue el que se siguió con el segundo ascenso en la categoría. También, eh, en la primera C de nuestro fútbol es bueno repasarlo teniendo en cuenta este, los movimientos que se dan en, en esos torneos que, que ascienden y, y mucho más en esta en esta situación de un torneo 2020 que fue bastante este, raro, bastante diferente a lo común, a lo esperado. Sí. Bueno, allí, por ejemplo, en la primera C salió campeón eh, Cañuelas, Es, sí. un equipo del interior de la provincia de Buenos Aires y el segundo ascenso lo ganó sí más lejos, el sábado creo que fue jugó Deportivo Merlo con Doc Sur, que este jugaba sábado, la claro. final de sí, este, sí, este, sí. Sábado, este, este sábado y que Deportivo Merlo pudo darlo vuelta iba perdiendo un a cero Doc Sur se había adelantado y decía pudo darlo, darlo vuelta y ganar 2 a 1 el partido de esa manera también ganó el ascenso de categoría Este, en el fútbol argentino. También la primera D, que es la categoría amateur, si se quiere, entre comillas, ¿no?, por supuesto, uh -huh. del fútbol argentino. Sí. El, campeón, el campeón del ascenso directo fue Clay Pollet, también un equipo de la localidad eh, homónima, y eh, ganó el segundo ascenso nuestro conocido Atlas, de General Rodríguez. El Atlas, vos? sí, sí. Claro, recordarás. Este, eh, más conocido el, por la televisión que por, por la este, por, claro, exactamente por, era, era, el, era el equipo de Fox digamos que lo, sí, el, que lo mostraban todo el tiempo hacían, hacían este, inclusive nosotros hemos conocido de pretemporada ese equipo aquí en nuestra ciudad sí. bien bueno, ese, ese histórico técnico que conocimos y que durante tanto tiempo intentó el ascenso, Néstor Retamar al fin se dio el gusto Y este, pudo lograr el segundo ascenso con el equipo de General Ruiz Atlas. Estas son más o menos los eh, que ya han logrado, eh, terminados sus torneos, este, pasar de categoría. Falta el Regional Federal. El Regional Federal es el, el Argentino C, ese que estaban, por ejemplo, compartiendo y, y disputando los equipos de nuestra provincia. El caso de Racing de Eduardo Castex, el caso de Costa Rosa de General Pico que luego decidieron no participar claro. a raíz de la pandemia, recordarás vos. Sí, sí, bueno, sí. Ese, ese torneo aún, aún se está compitiendo y aún falta la definición de quiénes serán los que ascenderán este, directamente del Regional Federal. Este es un breve repaso, pero vale la pena hacer, eh, hacer este, hincapié en lo logrado por estos equipos del fútbol argentino que eh, continúan disputando los torneos, en como decíamos, en un año tan accidentado, tan este, trágico para, para, para el, el gusto mío y de, seguramente de todos, que este, bueno, tendrá su correlato en el 2021, y vamos a saber de qué manera, teniendo en cuenta lo que nos viene sucediendo. Esto es todo lo que pensaba Mauro compartir con ustedes, teniendo en cuenta, por supuesto, este, los movimientos que han originado Este, lo, los equipos que han ascendido y que han logrado campeonatos y que han festejado en nuestro querido fútbol argentino. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, Mauro, un abrazo. Hasta luego. Daniel Petrucci puso la pelota bajo la suela y nos contó los movimientos en todo el fútbol argentino.